Y saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia, saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM También saludamos a toda la gente que nos sintoniza a través de internet, lo hacen en la página egusquiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio Estamos a jueves 3 de abril del 2014, 4 minutos que pasan de las 6 de la tarde Y aquí comienza, como cada jueves, Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria entre las 6 y las 7 y media de la tarde. Comentarte, recordarte que este tu programa también lo vas a poder volver a escuchar, lo vas a poder volver a sintonizar. Eso sí, en repetición, en difusión tanto el sábado 5 como el domingo 6 de abril a la misma hora, de 6 a 7 y media de la tarde. Cada semana en Berriozario y en el 100.8 de la FM y a través de internet en egusquiplaza.net. 90 minutos contigo, con todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales. En el programa de hoy tenemos una novedad, tenemos el nuevo trabajo discográfico de Saiko. También escucharemos entre otros a Barricada y a Seamais. Ya eso de las 7 menos cuarto, 7 menos 10 de la tarde. Se pasarán por aquí por los estudios de Berriozar y Iracia por el programa de Euska Música, tendremos la visita de la formación O Puro Relajo. Una formación que le da a eso de las mexicanas al Tex Mex a ese estilo musical. Pues lo dicho, estarán por aquí David y el bajista de la banda y yo su trompetista de la banda. Para contarnos este su primer larga duración, para hablarnos un poquito de este proyecto musical, para hablarnos también de pues cómo surgió este grupo y de los conciertos que van a dar. Lo dicho, hablaremos con dos de los cinco componentes de la banda Puro Relojos. Todo esto aquí en la sintonía de 100.8, en la sintonía de Berriozar y Radio A. En una nueva edición del programa dedicado a la música local Que cada semana está contigo los jueves de 6 a 7 y media de la tarde en directo Sábado y domingo eso sí en redifusión en diferido Pero nuevamente para ti a la misma hora de 6 a 7 y media de la tarde Esto es Euskal Música y si te parece arrancamos Y lo vamos a hacer con una formación que nos llega desde Iruña. Hablamos de Neques, que tras su acústico... Ascatasuna y Charo Pensayoak y su primer LP Ariakepistu grabado en los estudios MAV cerraron nekes su gira por Nafarroa y en abril empezó a grabarse su último disco Sureescu. Sureescu es un trabajo muy maduro y meditado de la banda nekes sin dejar de lado el rock metal vasco con tintes melódicos incluso llamarse en algún momento del disco New Metal. Este trabajo existe una contundencia en la instrumentalización con unos juegos entre las canciones tan tan sorprendentes como potentes. Esta contundencia musical se ve reflejada en cada uno de los instrumentos y en la propia voz, donde todo ha evolucionado a un disco con un mensaje muy claro. Surescu significa En tu mano, un disco que en cada una de sus 10 canciones pretende denunciar, informar sobre aspectos de la sociedad, dando un mensaje muy claro al público. Destacar la colaboración de Surin y de Sian en el corte Nekai Siñak, que también lo vamos a poder disfrutar, aportando una preciosa voz a un Tema incomparable de lucha incansable Así que nos quedamos con el Nuevo larga duración que ha sacado la banda De Iruña Nekes, el álbum Surescu En tu mano y lo que vamos a escuchar Los temas Necae Siña Y el tema Ascatasun Ostikadak Con él empezamos el programa de hoy De Euskal Música con Nekes y estos dos Grandes y buenos temas <tose> Ordua Dilletze da bai Ordua con Neque, hemos comenzado el programa de hoy de Busca al Música con la fuerza y la garra de su nuevo trabajo discográfico Sure School, y con temas como Ascata Sun o Picadaca o esto que estamos escuchando Neque y Octavo cos de del álbum con la colaboración a la voz de Suniña de la formación del Norte de la Farroa Esian 7 temas a que te puedes encontrar en este nuevo larga duración Editado por el sello discográfico Maldito Records Y nos vamos con una novedad que nos acaba de llegar Al programa Euskal Música Editado bajo el sello discográfico de Vagaviga Hablamos del nuevo proyecto musical Del grupo Saiko Un proyecto de grupo planeado en 2013 Por los veteranos jóvenes músicos Aguayiko y Sabi Arakama Estas dos personas empiezan a fichar A un montón de músicos, amigos Al final se juntan nada más y nada menos que 8 Bajo la denominación de origen Como te comentaba anteriormente, Saiko David Aguayo de Caos Etílico y Caótico Sabi Arakama de Triquicio y de C. Satek, eh, también está Alfonso Aguayo de Desterrados, Caos Etílico Caótico, A. H. de Segada, Garagardo Gura y rebote Asier de Potato, Gasteiz Big Bang e H.M. Orquesta Sinfónica, Xavi Zelaya de Estupenda Jones, Miquelsan de Beta Garry, Joel Márquez de la Banda Municipal de Agurain y de Montons, ahí están. Esos ocho pedazo de músicos que se han juntado en este proyecto musical de Saiko Que ha sido grabado el disco Therapy en los estudios IGAIN entre el 10 de enero del 2014 y el 14 de febrero con Arich Arregui como técnico de sonido. Las grabaciones de las colaboraciones se han realizado en los estudios Ichura de Atshatsu por Fonta y Fran. Hay que decir que Saiko pone el título Trapi a su primer disco. Saiko es una buena maquinaria para facturar un novedoso Tricky Punk Haya. El Punk da cobertura total a Saiko, pero destellos de rock, ska y hardcore no faltan a la fiesta en este primer larga duración fomentada Por supuesto, por la triquetrisha Así que, este es el nuevo proyecto Musical de estos ocho músicos De Betagarrie, de Caótico De un montón de grupos Que se han juntado para pues Sacar este nuevo proyecto musical Psycho, el álbum Therapy Lo que vamos a escuchar, los temas titulados Nació en Mundo A Isure Begieke Pues así suena este proyecto musical de los fundadores Aguayiko y Xavi arcama que buscaron a seis eh, personajes más. Y han hecho este proyecto musical llamado Xaiko, con componentes, por ejemplo, de Caótico, por ejemplo, de Aubrey patch de Sean Mice, de la formación de Montons, de Betagari, de Estupenda Jones... Bueno, como quien diría, está lo mejorcito de cada casa, ¿no? En este nuevo proyecto musical, donde, como te comentaba anteriormente, la triquitrisa es la principal protagonista en este nuevo proyecto musical. El álbum se hace llamar Therapy. Esto que escuchas, dos de los temas, nací Nasir Mundua, y este o, séptimo corte, Sure Bekiek. Ahí están, Aguayico a la voz, Sabia a la triquitrisa y a los coros, Joel a la guitarra y a los coros, Aguayo a la guitarra, Xavier al bajo, Aitch a la batería, Asier a la trompeta y Miquel al trombón. Recuerda, son Psycho, novedad esta semana en Euskal Música. Y nosotros nos vamos ahora con Ayola Rentería. Es decir, Ayola Rentería, por supuesto, es decir, prácticamente todo lo que es sea mais en este álbum con Asier, Rubén y piti acaban de publicar su nuevo larga duración titulado Da. Hay que comentar que ya han comenzado la gira de presentación. Lo hicieron el año pasado, más concretamente el 14 de diciembre en la Sala Totem rabia El 19 en Donosti, el 26 en Bilbo y el 5 de enero en la Sala Jimmy Jazz de Gasteiz El álbum lo editaron el 7 de noviembre, que solo se podía conseguir a través de la página web de la banda Luego lo sacaron para la Feria de Durango y a partir del 9 de diciembre ya lo tenemos en las tiendas de discos Y también, por supuesto, también está en la página web de Seamice Vamos a escuchar dos de los temas incluidos dentro de este nuevo larga duración Nos vamos con los temas hoy y el tema un dos de los temas de nuevo álbum de sea mais i Está sonando el esperado regreso de la banda Seamails con ayuda a Rentería al frente. El nuevo trabajo discográfico editado en formato D.I.P.A. que eh, lleva por título D.A.M. Y ahí están sonando dos de los temas O.Y.U. Y estos últimos compases del séptimo corte del disco y L.U.N.E.T.A.N. Escuchas en Euskal Música, tu cita cada jueves, cada fin de semana en el 100.8 de la FM en Berrio Zarisratia, entre las 6 y las 7 y media de la tarde, compartiendo contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Hemos comenzado con la banda de Nuñanekes. Hemos seguido con la multibanda Psycho, novedad esta semana en Euskal Música, y hemos continuado con la banda de Ayora Rentería, Seamaes, que llevan ya un montón de años en esto del panorama musical, y que acaban de publicar su nuevo larga duración DA. Ya no nos vamos con un álbum en directo, nos vamos hasta el pabellón Anaitasuna, nos vamos a un 23 de noviembre del 2013, y nos vamos a las 10 de la noche. Ese día, ya es ahora, nos decían Agur... Barricada con este tema Esta noche es una noche de rock and roll Comenzaban el directo Despedida de esta banda De barricada que ahora nos lo dejan En formato doble CD Y DVD en una caja con un póster Todo ello para que lo disfrutemos Y lo saboremos para siempre Nos quedamos pues con ellos Nos quedamos con los barricada Nos quedamos con ese agur Y nos quedamos en directo en el pabellón Con esta es una noche de rock and roll Y oveja negra gallinas se te ponen cuando vuelves a disfrutar, a saborear estos grandes y buenos temas, en ese concierto de despedida del 23 de noviembre en el pabellón Anaitasuna Diruña, con lleno a rebosar, tres conciertos, sábado 16 de noviembre, viernes 22 de noviembre, y como colofón el que grabaron en formato CD y DVD, el sábado 23 de noviembre a las 10 de la noche comenzó el festival. Con 150 minutos de auténtico rock and roll, con los clásicos de barricada como Esta es una noche de rock and roll o esto que escuchamos, Oveja Negra. En definitiva, 35 canciones. En 150 minutos para despedir 31 años de una de las bandas legendarias como son Barricada. Bueno, y nosotros que continuamos en la sintonía del 100.8, nosotros continuamos en Berriozario y Ratia, y lo vamos a hacer con una banda que también lleva un montón de años en esto de la música no lleva tantos, 31 como barricada, sino un poquito menos Hablamos de Urch, que comenzó sus ensayos en un local de Pasaya en 1988 cuatro jóvenes de Dnosti, concierto heavy y metalero, pero que bueno, casaban con claridad con el rock y el pop canciones fáciles y con terrible potencial para atraer oyentes en 1992 aparece El primer, larga duración, Ekaichareng Arrasia. El segundo trabajo, dos años más tarde, en el 94, con su nombre, Aucha Astinduz. Pasarán dos años para que el tercero, Ain Urrut, vea la luz. En el 98, Lurgasian, Amechak Ereines, un pedazo disco, es el cuarto de la banda. Ain servirá para que el desgaste de los años anteriores se supere con creces. Urch subirá muchos enteros con este disco y a un montón de escenarios, pero en 2003 deciden grabar En su último concierto un DVD sede en directo Asken Eguna para despedirse del público. Urch vuelve a grabar. Más discos, su séptimo, más concretamente en septiembre y octubre en los estudios Sonido 21 de Esparza de Galar Y regresan con el álbum titulado Astiro, editado bajo el sello discográfico Vagaviga Y lo que vamos a escuchar es el tema Churi Belchean, segundo corte del álbum Nos quedamos pues con ellos, nos quedamos con Urch y después nos vamos con ellos, y nos vamos con puro relajo Porque ya tenemos por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia, por el programa de Euskal Música, tanto a David... Como yo, Superantes, Urch y Churi Belchean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 Koyote y me fui para la sierra El coyote era un bandido Nacido allá por mi tierra Lo conocí desde niño Fuimos juntos a la escuela Las primeras canciones se sabía lo que intentaba porque cantaba canciones peleando con su guitarra y aunque perdiera ilusiones con sus ojos no lloraba 12 de mayo Le gustó mi María Elena Pero yo llegué A caballo Ya tenía Cita con ella Me encaré con el coyote y abrazan a María Elena Sonando el tema del Coyote canción con la cual se abre el primer trabajo para la formación Puro Relajo, un disco en el cual te puedes encontrar 13 temas. Para hablar de este disco, para hablar de la banda, tenemos En los estudios de Berriozar y Gratia En el programa de Euskal Musica de los componentes Más concretamente A David Bajista Y a Josu Trompetista Buenas tardes Arraschaldeon a los dos Buenas tardes Arraschaldeon eh, Para comenzar Vamos a hablar un poquito De los inicios de la banda ¿Cuándo y cómo se forma Puro Relajo? ¿Qué haces tú Josu? Bien eh, Bueno la banda empezó eh, A raíz de una cena Que hicimos el año pasado En Aibar en, Ahora habrá un año En marzo Sí En esa cena Es una cena que ya lleva ya celebrándose ese ocho años Y se juntan, bueno, desde gente joven a gente de mediana edad y mayor, aficionados a, a las mexicanas, amigos de las mexicanas, se llama la cena. Y allá nos juntábamos y, <coughs> aparte de cantar sesenta y pico personas, pues algunos nos dijeron, el que organiza ASIER, un chico de Aibar, nos dijo, oye, pues tráete el bajo, o tú tráete la guitarra, tú las trompetas y tal... Y ahí es donde Josu pues, vio que, que le gustaba cómo sonaba el tema y dijo, bueno, uh -huh. pues venga, vamos ahí, ¿qué os parece si formamos alguna cosita a ver qué pasa? Y bueno, como no sabemos decir que no, pues dijimos todos que sí y ahí nació. ¿Y ocho años yo ya? La cena, la, la, cena la cena de Amigos de la, amigos de la Mexicana de la ya es un clásico en Aibar. Empezó con 12 personas y poco a poco se ha ido animando más la gente y el uh -huh. sábado pasado tuvimos otra vez, siempre alrededor del Día del Padre, porque al principio iban sobre todo solo hombres, ya este año ya hemos conseguido que vean <ríe> unas cuantas parece. mujeres <ríe> y ya lleva celebrándose... Ocho años y ya son sesenta y pico personas a las que se apuntan hacemos sí, una cena y luego nos quedamos cantando y dejándonos la voz ahí hasta las 7 de la mañana hasta <risa> que nos amanece <risa> el nombre de puro relajo ¿Cómo surge os costó mucho dar con un nombre a la formación bueno empezamos un poco eh, nos surgían al principio nombres más tradicionales al principio los los cazahutes que ya había provi otro grupo con ese nombre eh, otros nombres que bueno es pues que nos recordaban a otros grupos de mexicanas Pero este nombre nació a raíz un poco de, de David y Jorge, que son hermanos, y a raíz un poco de... Sí, bueno, la expresión puro relajo es una expresión que se utiliza en México eh, cuando se, se refiere a que estás de broma o que estás de cachondeo. Has estado ahí con los colegas de puro relajo, simplemente pasando la tarde echando unas risas. Entonces nos pareció una, una expresión que... Que en la palabra ya decía de, de qué va tu música, ¿no? Entonces uh -huh. decimos puro relajo, pues puro relajo. Y como suena mucho a relax, ambiente, a fiesta, pues así, sin más. <risa> nos, nos eh, eh, los componentes sois cinco. ¿Veníais de otras formaciones o es con esta donde comenzáis en esto de la música? ¿Habéis dado algún pinto en algún trozo? No, la verdad es que ya llevamos con la música chuflando, como decimos nosotros, bastantes años, desde desde que desde que éramos críos casi. Y bueno, hemos estado en, en formaciones tanto de pop rock como de orquesta, de, de, de verbena, ¿no? Que es una cosa que se está aprendiendo ahora, por cierto. Y hemos estado en formaciones de todo de charanga, tipo. De charanga, los claro. eh, otros grupos mexicanos, otras... Y, y Josu, como trompetista, tiene un recorrido, pues imagínate, ya lleva ya 17 años, ¿no?, tocando la trompeta. O sí, desde que empecé con 7 años... Eso es. Entonces eh. imagínate, pues charangas, concierto también clásico, ¿no? Has hecho cositas ahí también. Sí, un poco, pues, eh, toca darle a, a todos los palos todos. Sí, eso es. <risas> Y bueno, y todos, la verdad es que venimos ya todos de, de tener un recorrido bastante grande Chuma también, la corionista, lleva un montón de años también En eco es el chico más joven, el otro trompeta Pero también lleva desde que tiene 5 años Soplando la trompeta, o sea que le ha tocado hacer de todo <ríe> eh, Mexicanas, rancheras ¿Cómo os da por sacar este proyecto musical? Con este estilo de música Porque como bien habéis dicho, venís de pop rock Por ejemplo mm. Bueno, pues como el nexo de unión Fue aquella cena de mexicanas y, es, y ese tipo de canciones El que nos unió pues creímos eh, empezar por ese en, en ese terreno y es ahí donde eh, los cinco eh, nos unimos y y en torno a esa afición que tenemos de la música ranchera eh, pues creímos que podíamos eh, desarrollar un proyecto interesante y, uh -huh. y en ello estamos yeah. eh, Hablando ya de este primer trabajo que habéis editado os ha costado mucho tiempo hasta llegar a la hora de sacar el disco horas de ensayo y Pues mira, un poco parecido a cuando nos juntamos Que nos dijo Joshua a ver si nos queremos juntar y, y dijimos todos que sí rápidamente Pues dijimos, bueno, pues vamos tocando El verano pasado ya tocamos en algunos pueblos Y dijimos, bueno, pues dentro de un par de años ya haremos un CD o algo Pero un día dije yo, y bueno, y si lo hacemos ya el CD Y todo el mundo, sí, sí, sí, sí, sí Entonces, claro, la, la, la intención era, o sea La, la, las ganas de, de hacer un CD eran muchas entonces dijimos, venga, pues vamos fuimos ahí a Alberto Porres que está en Estudios K que yo creo que todo el mundo que esté un poco metido en el mundo de la música lo conoce, es un artista Y nada, y con Alberto que ya habíamos hecho algunas otras cosillas de grabación Dijimos, venga, vamos a hacer un, un disco de mexicanas Porque total, vamos a tocar este verano en pueblos Pues ya llevamos un CD y que la gente se lleve un recuerdo si quiere ¿no? Y nada, y bueno, nos ha costado lo nuestro nos estaba ahí Empezamos creo que en noviembre, empezamos noviembre, con las grabaciones sí. y... Y, y lo acabamos de parir ¿Y si os ha quedado algún tema sin incluir? Muchos, claro Señor. tenemos En el repertorio ya tenemos como 30 y pico, 40 temas Y claro, no puedes llevar todo Y hemos querido hacer un poco una selección pues de todo, un poco variado, cosas más populares, que gustan más a la gente ya muy entendida de la mexicana también a la gente joven, porque cada vez la gente joven está más enganchada a las mexicanas. Aquí en Navarra ya sabes que con las mexicanas uh -huh. hay un poco enfermedad. Y, y nada, hemos querido hacerlo un poco variado, meter pues eso, pues, de todo, un poco de todo y, y una representación un poco de todo lo demás que, que, que hacemos en los directos. Uh -huh. eh, ¿Cómo ha sido el proceso de grabación? Contarnos un poquito cuánto tiempo estuvisteis en el estudio, Bien, pues empezamos un poco con metiendo los, eh, la base de cada tema ¿no? Primero guitarra y bajo, difundiendo eh, eso, luego el acordeón y trompetas Y luego ya posteriori eh, lo que son las voces Entonces eso fue pues meter la, eso es, el bajo y guitarra de todo Y luego ya ir sumando, ir haciendo un poco la, la pirámide eh, con esa base eh, Vosotros que habéis estado, como habéis comentado, en grupos de pop rock y ahora mexicanas ¿Es más difícil grabar un CD de mexicanas que un CD de pop rock? ¿Tiene más... Pues es, es una buena pregunta. Es diferente porque, mira, ten en cuenta que nosotros hemos querido hacer el CD respetando la formación que llevamos en el directo, ¿no? No llevamos batería, vamos simplemente... Pues la percusión sería la guitarra en este caso. Entonces cuando te metes ya en pop rock, pues lo primero que tiene que haber es una buena pegada de batería y ahí un poco ya la base es mucho más base, ¿no? Y ahora con esta formación, pues decíamos... Yo al principio tenía mis dudas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer un disco sin batería, no? Te, te enfrentas a eso, pero luego te das cuenta que metiéndole varias voces, metiéndole coros, metiéndole un poquito de gusto, pues pues se puede. Se puede crear una cosa que llene y que acople. Y cada cosa tiene su misterio. No creo que haya una cosa más difícil que la otra. ¿En el CD habéis tenido alguna colaboración en la música, en las voces? Eh, sí, bueno, en la canción de Amor de los Dos... Eh cantan eh, una y beatriz que son dos amigos las mexicanas que participan en esta cena también uh -huh. y bueno que son de, del pueblo de ahíbar y han querido pues hacer este tema eh, bueno nosotros lo propusimos y ellos aceptaron eh, eso es hacerlo y también hacemos un tema el último tema amarcha ausente que es un tema instrumental que es una colaboración en este caso de una composición de un, de un amigo nuestro así es pues que hizo esta composición Y lo grabamos para el disco eh, Hablando un poquito de las letras, de las canciones Bueno, ¿qué queréis expresar con estos temas? Bueno, pues queremos hacer un poco Llegar a la gente la música mexicana Y no seremos los primeros Ni los últimos que lo vamos a hacer Pero queríamos sobre todo elegir Canciones que hablasen pues Pues pues de todo, ¿no? De, de las más típicas mexicanas que hablan Pues ya saben las mexicanas siempre hablan de amor De desamor, de copas de licor De... De todo esto y también hemos querido meter también como tampoco somos de México capital pues hemos querido meter también un tema que se llama Choría Chorí, el clásico que, que compuso que adaptó la Lavoa uh -huh. para darle también un toquecillo a, a nuestra tierra ¿no, ¿No te parece? Y, y sin más hemos querido pues pues expandir un poquito más la, la canción mexicana en una formación igual un poco diferente a, al mariachi clásico que ya son violines y uh -huh. toda esta instrumentación, hemos querido hacerlo más eh, llevado al acordeón entonces hemos querido hacer un estilo más eh, Texmes pero pero en muchas canciones haciendo la mexicana clásica ¿no? uh -huh. adaptada un poco a, al tema de acordeón y así que sí porque como veo los temas clásicos eh, vosotros le habéis hecho un arreglo especial a las canciones ¿no? digámoslo así sí algo así Sí, como no queríamos, eh, como no teníamos violines y nada, y queríamos respetar lo que luego hacemos en los directos Pues hemos tenido que componer ahí un poco nuestros arreglos a nuestra manera Y hay cositas que nos han salido bastante interesantes Aquí el amigo Josu, que es el que ha compuesto un poco los arreglos de trompeta Que muchas canciones están basadas en eso, nos cuenta un poco cómo, cómo lo ha hecho Bueno, al final eh, nuestra, nuestra formación tiene una limitación, ¿no? Somos cinco, no tiene violines Entonces, eh, con una ayuda del de acordeón, que sí que pues puede hacer todo el armazón y, y llenar de forma importante la, la, la música, eh, los contracantos las trompetas tienen que abarcar eh, a, a aquellas partes donde no, donde no aparece la voz, fundamentalmente. Entonces, un poco entre entre todos, aunque a veces que, que lo he hecho yo, ni mucho menos. Un poco entre todos y en lo que surgían en los ensayos, pues íbamos dando un poco eh, estructura y forma a, a lo que serían estos... Estos arreglos que han resultado al ¿sí? final. Eh, si tendríais que definir el disco con pocas palabras, ¿cómo lo haríais? Pues pues con pocas palabras, que es un disco alegre. Yo creo que es un poco alegre y, y fiestero, o festero, como se diga. Y, y que pues te puede hacer un poco bailar y, y, y dar un poquito de alegría. Y también hay temas más tranquilitos también que te pueden dar un poquito nostalgia. Un poquito temas que igual... Nos han encantado muchas veces nuestros padres, nuestras madres, incluso nuestros abuelos, ¿no? Porque es un tema de hace uh -huh. ya bastantes años. Eh, la portada del disco, del libreto, ¿de quién ha sido idea? ¿Tenías ya algo pensado? Pues mira, en este grupo tenemos la suerte de que estamos dos, que somos mi hermano y yo, que nos hemos dedicado mucho tiempo al diseño gráfico, al diseño web pues y todo esto. Pues entonces todo Entonces hemos dicho que okay, vamos a estar contratando a alguien. Pues no, venga, hemos tirado de diseño, hemos tirado de todo tipo de cosas y ahí hemos sacado un poco lo que hemos podido a nuestro todo todo un poco no lo hemos regado nosotros sino lo hemos comido nosotros eso es el título del disco lo conocí de este niño fuimos juntos a la escuela es la frase de una de las canciones más concretamente el primer sencillo que tenéis eh porque habéis puesto este nombre al disco pues mira como el primer como además de antes que el disco incluso saliera hicimos un vídeo musical porque bueno como nos atrevemos con todo pues dijimos <risa> venga vamos a hacer vídeos musicales de mexicanas que no se han hecho muchos Entonces lo hemos hecho en plan videoclip, contando un poquito la, la trama que tiene una canción mexicana, que tampoco es mucha, pero queríamos hacerlo un poco así diferente. Y empezamos con El Coyote, ¿eh? y la verdad es que quedó un vídeo bien, un vídeo bonito, que ha tenido bastantes visitas y bastantes comentarios interesantes, y ya hemos cogido esa canción como la primera del disco y como nuestra... Y en ¿no? sí, el un poco así. Y entonces hemos cogido esa frase, que está incluida en El Coyote, lo conocí desde niño, fuimos juntos a la escuela, pues un poco para... Sin más sin más por un poco por poner por, por darle un poquito más de cancha a esa canción y, y, a, y a esa historia que cuenta ¿no? eh, como bien has dicho tenéis videoclips dos temas eh, del tema choría choría chorí y del coyote contarnos un poco cómo fue la elaboración de estos dos videoclips pues, bueno la idea original fue de jorge garcía el guitarrista del grupo que es pues, que quería hacer un, un primer vídeo con Con una de nuestras canciones Que le dijimos que no primero. Que yo, yo la verdad es que era bastante, bastante recitente, recitente A hacer este, un, un vídeo No lo veía Pero bueno, la verdad es que el resultado ha sido bueno y, y bueno, pues echando mano de David García Un hermano de David y... O sea, de, de Fermín, Fermín hermano de Fermín Que somos muchos hermanos es. Fermín Es el que ha hecho la elaboración del vídeo Y que a contado, pues, bueno eh, David y Jorge son los que han tenido la idea De, de, la, de la trama De cómo organizar la grabación y tal entonces pues, Sí, pero ahí eso eh, Nosotros teníamos un poco la idea de hacer un videoclip Y Fermín es el que ha da un poquito el, el color Y la magia al vídeo Porque mi hermano Fermín, que es más pequeño que nosotros Pero lleva toda la vida también dedicándose al tema De, de montar vídeos Y todo, hace cortos, hace cositas y está metido un poquito en eso, pues venga, tú aquí, tú aquí, tú haces esto, tú haz lo otro, y luego él le da sus filtros, sus colores, sus montajes, y, y, y compone una historia que nosotros, luego decimos, pero nosotros hemos rodado eso, <risa> <risa> y lo deja ahí un poco todo arribita bastante bien lo ha hecho, sí, la verdad. Eh, ¿Y en qué lugares eh, se grabaron, por ejemplo, el tema El Coyote? Porque también salen dos críos pequeños, también. Sí, bueno, El Coyote se grabó en Aibar que es un poco la localidad donde nos juntamos para ensayar donde donde venimos Entonces, ahí, eh, sí yo creo que en distintos parajes de, de ahíbar en el pueblo en estuvo el... estuvo mi hermano jorge buscando en ahíbar eh, los rincones que más se pareciesen a méxico <risa> <risa> y encontramos ahí una casa y algo así que nos recordaba un poco mm. y los niños nada son mis sobrinos los hijos, <risa> los hijos de, del guitarrista y venga poneros estos gorros que aquí os grabo un poco y contamos un poco la historia del Coyote, como el la historia del Coyote habla de De, de un chico que por celos le mata a otro uh -huh. Pero a, a, rememora un poco en la infancia Pues teníamos que tener también el coyote Y su amigo cuando eran niños ¿no? eh, Antes de hablar de los conciertos Vamos a escuchar un tema del disco ¿Cuál os gustaría que la gente escuchase? ¿Cuál digamos que es el tema diferente A los 13 que hay en el disco, por ejemplo? Bueno, diferente, diferente, como te he dicho antes, sería el chorí chorí, ¿no? Porque uh -huh. es un tema de nusquera y se sale un poco de lo que es mexicana, pero pues no tiene nada que ver. Lo hemos adaptado un poco a nuestra a nuestra instrumentalización, a nuestros instrumentos y además hemos hecho bastante arreglo personal en este, lo hemos querido hacer un poco a nuestra manera y la verdad es que ha gustado bastante. Música Que va, quivanisquio, mería y tangose. Llegó a que Txoria izango Baina nonela Ez engeiago Txoria izango Eta nik Txoria nuen maite Eta nik Eta Es en que yo choría estando Vania no vela Es en que yo choría estando Etaní Chorían en maiste Etaní La que estamos manteniendo con dos de los componentes de la formación Puro Relajo Hablamos un poquito de los directos Ya habéis estado actuando, como bien has comentado en Eibar Como hacéis casi dos años En la fiesta mexicana eh, Contarnos un poquito también otros conciertos que habéis dado Y qué tal la aceptación ante el público han tenido Pues mira, el año pasado como empezamos eh, Para cuando empezamos un poquito a juntarnos y a ensayar Era ya abril Ya íbamos un poco tarde, ¿no? Para hacer promoción Y entonces así un poco del boca a oído pues nos empezaron a llamar de varios sitios y en algunos la verdad es que nos pilló un poquito un poquito todavía fuera de lugar, entonces estábamos unos de vacaciones y tuvimos que decir que no, pero fuimos de repente pues salieron cositas como ir a Erro, como ir a Ochagavía y algún otro pueblo que estuvimos, no sé, sí, Yoicarizqueta, no, alguna cosa Yoicarizqueta y así, y entonces eh, aprovechando las fiestas pues nos contrataron para la tarde, para la sesión de tarde y tal, y la verdad es que la respuesta fue magnífica, eh, porque En los directos lo que hacemos un poco es intentar que, que no se quede solo en nosotros y, y que no sea la cosa solo de ver, sino uh -huh. también de participar. Entonces, pues nos gusta llamar a la gente a que salgan al escenario, a que canten con nosotros y como son canciones que la gente las conoce, ¿no? Uh -huh. O a veces, pues nos, nos quedamos, eh, ponemos la, musica, la musiquita baja, nos salimos hacia adelante uh -huh. y que la gente cante desde el sitio y la verdad es que se crearon... Buenas tardes, hemos pasado con, con, con la gente de esos pueblos y, y pueblos que ahora nos quieren repetir también, que nos están llamando para volver otra vez este año y, y ahora este, este verano sí que ya vamos a estar ya preparados para todo, para todo lo que salga. En los repertorios que hacéis hay muchos estilos que tocáis, mexicanas, rancheras, corridos, tequenmex, eh, canciones en euskera, ¿el repertorio es el mismo en cada lugar o donde vais cambiáis según el sitio? Hombre, hoy en día donde vas eh, eh, mejor preguntar primero lo que gusta, lo que no gusta y por supuesto cambiar en, en sitios más del norte pues metemos más mexicana en euskera, más canciones en euskera, en sitios más al sur pues más lo que ellos demanden, ¿no? Y Y aparte del repertorio mexicano, como dices, de Texmes, Bolero Rancheado, todo esto, pues también metemos canción latinoamericana y alguna cosita así, que eso no lo hemos querido incluir todavía en el disco, hemos querido ser más eh, respetar más el tema mexicano. Uh -huh. Pero también tenemos alguna alguna variación, un poco el baile latino, a cositas así. Uh -huh. ¿Tenéis fechas para presentar el disco? Pues Muy. estuvimos pensando, ¿verdad? Estuvimos pensando en hacer alguna presentación, pero lo tenemos ahí, que nos está pillando el toro. Sí, no, como coincidió con... Eh, que teníamos el disco para este sábado pasado que justo coincidió con, con la escena de las mexicanas en Eibar pues no lo hemos planteado más allá en, en buscar una fecha lo coincido con esa fecha y ya parece que pues, la cosa se ha lanzado y... y como están saliendo más cositas, más fiestas, más pueblos y más cosas, pues no sabemos si vamos a tener un día concreto para hacer una presentación en condiciones en... estuvimos pensando en ir un, en hacerlo en algún auditorio o algo pero no sé si se nos, si nos va a echar el verano encima y no nos va a dar tiempo, no ¿Y lo sé ¿fechas tenéis ya cerradas? Sí, sí, la verdad es que sí, ya han empezado a llamarnos y a escribirnos y sí, para este mes de mayo pues hay alguna cosa y ya para agosto pues que es donde más, ¿Donde más? fiestas hay, pues en los pueblos, pues ya tenemos ahí cuatro o cinco fechas cerradas. Sí. Eh, ya que estamos hablando de fechas, algún teléfono de contacto, Facebook para contactar con la banda Puro Relajo a la hora de poder pues hacer algún concierto con vosotros. Pues mira, sí, eh, eh, como te he dicho antes, como, como estamos en el diseño web, en el diseño gráfico y todo, pues también le hemos hecho todo, le hemos hecho la paginita web, le hemos hecho el sitio en Facebook y tal, que la verdad tenemos que dar las gracias a, a, a la gente que se está uniendo en Facebook porque creamos un sitio hace unos meses en Facebook y la verdad es que tenemos ya casi vamos camino de los 700, ¿no? Sí. 700 personas ahí que que dan me gusta y ya se afilian, digamos, y se van enterando de todo y Y es una gozada, la verdad, porque pones cualquier cosa, pones vídeos, pones temas, pones fotos y todo lo comparten y todo lo comentan y eso hoy en día es, es por donde va. Entonces, eh, la base sería www.purorelajo.com y de ahí ya tienes el acceso a, a todo el tema. Tenemos canal en YouTube, tenemos Twitter y tenemos Facebook y ahí un poco se vería todo. Y el contacto, pues bueno, aquí el... El teléfono sería el 660-059-543 uh -huh. Y ahí yo Josu os atiende a lo que necesitéis eh, De los 13 temas que se incluyen personalmente ¿Con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto lo habéis compuesto en el local? En el estudio de grabación Yo el que más a gusto me, eh, nos hemos quedado o yo, yo particularmente es el de Chori a Chori Porque es una versión más nuestra las, las demás se ciñen igual un poco más Adaptan, es más una adaptación a nuestra instrumentación, pero pero Chori a Chori sí que la forma de la de la canción y pues sí que es un poco más nuestra y da pie pues a un poco de improvisación en mitad de la canción, es un poco no sé, un poco más un poco la que más lleva marcado el, un sello particular nuestro uh -huh. mm. ¿Y David? Eh, sí, pues mira, aparte de la que dice Josu, que ha quedado la verdad que muy bien Yo si me tengo que quedar con alguna Me quedaría también con Con un tema que popularizó Albert Hammond Que es el tema échame a mí la culpa Que me, me, gust, me, me ha gustado De siempre esa canción muchísimo y, y a veces no ha sido tan valorada Como debe Y le hemos hecho también una versión un poquito a nuestro aire Y con voces y tal Y me gusta me gusta bastante cómo ha quedado en el disco La canción échame a mí la culpa ¿Mm? ¿no? eh, Que ha sido para puro relajo Lo mejor y lo peor de la trayectoria musical Hasta la fecha algo malo y algo bueno así. Pues yo creo que malo, nada no ha habido nada, ¿no? Yo no, malo no, sin más pues que yo creo que lo bueno y lo malo es un poco lo mismo, que es el convivir cinco personas <risa> somos distintas en edades, en caracteres, uh -huh. que tenemos la misma afición que es la música, la música de ranchera y en torno a ella pues hemos al final es un tira y muchas veces en pues este tema porque no así, porque no se, ¿no? Pues al final hay que llegar a un acuerdo y eso es lo malo entre comillas y lo bueno pues de que luego sales al directo, tocas hay buen ambiente entre nosotros, hay buen rollo, tocas y, y, y llegas a la gente. entonces Lo bueno, cómo ha ido fluyendo todo, ¿no? Como, hemos, como nos hemos juntado unas personas que nos gusta hacer cosas y, y los demás, en general, hemos hecho casi todo que sí, ¿verdad? Nos ha costado sí. un poco, pero sí, para adelante, para adelante, pa y nos daba igual todo. O sea, y surgían era. ideas de uno de otro y al final es un poco... Y eso nada... ha sido bueno, porque nos vemos ahora, no hemos hecho todavía ni el año de, de, de juntarnos sí. y nos vemos ahora ya con... Con un eh, o sea con un concierto con un, con un disco. disco hecho y todo y pues, si tirábamos un año para atrás no, no, no lo habríamos pensado que íbamos a tener ya esto la verdad <risa> el disco ha sido autoproducido por vosotros lo habéis llevado a alguna discográfica no habéis tenido la oportunidad con los tiempos que corre mejor así pues la verdad es que no no, no hemos querido ¿eh? no, no es por nada no, no hemos querido porque como sabemos que ...que tampoco el mercado musical a nivel tiendas... ...y así está la cosa como está, no se vende uh -huh. mucho... ...pues hemos preferido hacer nosotros nuestro propio sello musical... ...darle nuestro toque y hacerlo todo de manera independiente... ...y autosuficiente y, y bueno, y luego ya veremos nosotros... En, ...en qué tiendas lo llevamos o no lo llevamos... ...un poco hacerlo, tener nosotros la medida de todo... Uh -huh. Eh, ¿dónde y ¿De qué manera se puede conseguir este primer trabajo? Pues mira, a la espera todavía de, de ver qué puntos de venta en cuanto a tiendas de música o así podamos colocarlo, pues lo primero que hemos empezado es con, con la familia y los amigos. ¿no? Entonces hemos ido a, en Aibar, por ejemplo, que es donde, donde la mayoría de las componentes son, Pues ahí nos conocen ya todos y, bueno, eh, ha sido un poco ha surgido así en, en el bar, el Perrillas, ¿no? En el restaurante el Perrillas, que están ahí, ¿ver? el bar, el mítico. Sí, la catedral general de... Es, sí, eso es, <risa> lo conoces. <risa> lo conoces. Pues ahí, ahí ya lo tenemos a la venta y luego, a partir de ahí, pues se ha ofrecido el, el panadero, ¿verdad? Y... Sí, las dos panaderías, el Frontón también, el, el bar de Frontón. El bar de las piscinas, ¿no? Eso, eso. es. Y... Y nada, y, y con amigos, por ejemplo, pues también en, en Noain. Yo tengo mi mujer que trabaja en Noain, en una oficina, pues también, en una oficina al público, en una oficina bancaria, pues venga, tira, pues llévalo. Sí, y luego ya de forma online, pues en nuestra página web se puede... Eso, sí, eso. Lo, lo primero que quisimos hacer es ponerlo a la venta online, porque hay gente pues que quiere que quiere comprarlo ya estamos recibiendo pedidos también. Desde el primer día que estrenamos el, el sábado pasado, y ya empezaron a llegar pedidos por internet también, que dijimos, bueno, pues por ahí hay gente también que, que le apetece, aunque tenga que pagar un poquito de gastos de envío, pero da igual. Porque el precio es de 10 euros, ¿no? Sí, 10 euros, pensamos que es que más que eso Ya hoy en día no se puede pedir por, por, por casi nada Muchas ¿no? si uh -huh. veces un nivel así, 10 euros está bien Y nada, lo único online, si lo pides Hay 5 euros de gastos de envío que, que son inevitables Pero bueno, si lo pides de 10 en 10 También son 5 euros la mano <risa> <risa> y bañez, cojón prieto de los guajalotes Puro relajo, ¿cómo veis el panorama aquí De este estilo de música mexicana, rancheras, tex-mex? Pues, pues mira, yo, yo lo que conozco creo que hay mucho y, y muy bueno, ¿no? Yo, como te decía antes, en Navarra hay muchísima afición y bueno, el mítico Chuchini Bañe de toda la vida y, y también, por ejemplo, ahí en la zona de, de Sangüesa también tenemos al Mariachi Sulfato que ha, ha salido hace poco cojón, cojón Prieto, pues ya sabemos todo lo que fueron y, y un poco también en él bebemos un poquito en el tema del arreglo y así ellos, bueno, ellos iban con batería y todo eso Y bueno, nosotros estamos un poco entre medio, entre lo que sería un mariachi más clásico, que también los hay uh -huh. Y lo que sería el tema de cojón, prieto y estas cosas más, más gamberras a veces Pues nosotros estamos un poco en el medio, <risa> en el medio cu Cuando cosas. hay que estar un poco gamberros está y cuando hay que estar un poco más formal también ya uh -huh. está eh, Los tres componentes de la banda que nos faltan son Sí, pues bueno, en eco que es el otro trompeta, el, el componente más joven de la banda eh, Chuma Gayues Way con el acordeón y Jorge García con con la guitarra y bueno y voces, chumba también con las voces uh -huh. Uh -huh. Y para terminar la entrevista ¿Algo que me ha dejado? ¿Qué queráis decir? Sí, mira, pues sin más que en, en otras formaciones, como dices, pues hay un, un, un frontman, ¿no? Una persona que se echa el peso encima de las canciones uh -huh. Entonces igual lo que nos diferencia un poco a nosotros es que en vez de tener una persona que cante todas las canciones y los demás le hagamos los coros pues eso nos lo repartimos todo entre tres entre Chuma al acordeón, Jorge mi hermano a la guitarra y yo al bajo pues de repente una canción le queda mejor a uno o a otro y él es el que hace la voz principal y los demás eh, la arropamos con coros y por esto también es un poco algo diferente en este grupo, que cantamos tres y cada uno nos repartimos un poco y así no nos quedamos sin voz <risa> Pues si os parece, vamos a acabar con otro de los temas del disco, igual por ejemplo el Échame a mí la culpa, que has hablado él bien, bien eh, Pues David, Josu Josu David, gracias por haber venido Muchísimas Muchas Suerte que el verano sea concierto concierto y concierto que no ojalá, paréis. Ojalá, ojalá, Y a ver si dentro de menos de un año, un año así nos encontramos otra vez con nuevo disco, nuevo repertorio de Puro Relajo. Ojalá, muchas gracias Muy a bien. ti por invitarnos. Gracias. Sabes mejor que nadie que me fallaste. Qué lo que prometiste, se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amaba igual que yo. Yo no estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz y allá en el otro mundo en verde infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí y allá en el otro mundo, Ete infierno, encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Dile que te engañaba, que fui lo peor Bézame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tu la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mi otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Cantarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y le abodaba en Era valiente y arriesgado en el amor Mujeres más bonitas se llevaba De aquellos campos no quedaba ni una flor Y un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron y avisar Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres, no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pistola en mano se le echaron de a montón. Estoy borracho, les gritaba y soy bueno gallo Cuando una bala atravesó su corazón La milva con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando al perreval Bonitos toros llevan hoy al matadero Qué buen caballo va montando el camorán Y a las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se rigen a rezar ...y por el cerro los rancheros van bajando... ...a un hombre muerto que lo llevan a enterrar... ...y en una choza muy humilde... y ...llora un niño... ...y las mujeres... Se aconsejan y se va Solo su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su juan Y aquí termino de cantar este corrido De Juan Ranchero, charrasqueado y burlado Que se creyó de las mujeres consentido Y fue borracho, parrandero y jugador Pues ahí está sonando otro de los temas que te puedes encontrar Dentro de lo que es este primer trabajo discográfico Para esta banda, para Puro Relajo Lo conocí desde niño Fuimos juntos a la escuela Que ya lo tienes en la página web De la banda PuroRelajo.com Pues vamos a ir diciendo adiós Ha sido un placer Como cada jueves haberte acompañado Durante 90 minutos para compartir contigo todo lo relacionado a la música local a la música que se realiza en eusskaría en todos sus estilos musicales como puedes comprobar en el día de hoy voy a matar recuerda que también nos puedes volver a escuchar tanto el sábado como el domingo a la misma hora de 6 a siete y media de la tarde eso sí entre difusión en repetición conch se le acercó hemos escuchado la música de Neques, saiko seaáis barricada y Urche Y hemos hablado, charlado y, bueno, hemos conocido un poquito más a esta banda puro relajo que acaba de publicar lo que es su primer trabajo discográfico. Hemos hablado, hemos charlado con David Bajista de la banda y con Josu Trompetista de la banda. la gente lo Hemos hablado de, bueno, un poquito los comienzos de la banda, de este primer larga duración, de los directos de todo un poco... Recuerda, el disco ya lo tienes solamente la venta, el primer trabajo de puro relajo. Y con ellos nos vamos a ir con un tema doble. Te traigo en mi cartera y prisionero de tus brazos. Con la música de puro relajo te decimos adiós. Será hasta dentro de siete días. Dentro de 7 días, volvemos para compartir contigo Todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria Eso sí, en todos sus estilos musicales Como has podido comprobar en el día de hoy Puro relajo, hasta la semana que viene Agur Tu retratito Lo traigo en mi cartera Donde se guarda el tesoro más querido Y puedo verlo A la hora que yo quiera tu amor para mí ya esté perdido Por la mañana te miro muy temprano Luego te guardo y te miro más al rato Y por la noche te tiento con la mano Aunque no seas más que un puro retrato de ver y de ver y de ver de aunque te escondas y te apartes de mi vista y si yo pierdo mi cartera sin querer a nueva cuenta te mando un retratista y si yo pierdo mi cartera sin querer A nueva cuenta, te mando un regatista <risa> Si me matan, no, no me muero doy. de algo Dejaré una carta de rengedarte Pa que sepas aunque qué tarde mi alma que jamás debiste tu dudar de mí si por algo me llevaran preso te estaría adorando desde mi prisión